a todos los oyentes, estamos en el aire Hora Libre este espacio que desde las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires desde el aula de la Ciudad de Buenos Aires y para toda la Red Farco, el Fuero Argentino de Radioes Comunitarias, a partir de que estamos como siempre, si, ¿sí? en los estudios de FM Boedo, aquí en el barrio de Boedo eh, nosotros estamos saludando a todos aquellos que forman parte de la red y que por supuesto nos repiten semana a semana con este Hora Libre que en este caso particular tiene la alegría de recibir a los chicos desde grado D, sí, de la escuela número 8, distrito escolar 21, Judith Demetrio de Marchi. ¿Cómo les va, chicos? Bueno, a ver, vamos a, a presentarnos Yo sé que trabajaron con Eva González García Del programa REC Han hecho un poco de producción eh, Por ahí vamos a ver después de qué hablamos Y qué temas estuvieron trabajando Sé que literatura y sociales Tienen a Cintia García y a Nicolás Codesio Nicolás es el profesor maestro sí, sí, sí. Que hoy los acompañó sí, sí. Bueno, salúdenlo, ahí está <ríe> Sí, nos está viendo detrás de la pecera Como siempre eh, Nosotros estamos en el aire Yo les cuento, gracias a que Podemos venir acá y encontrarnos. ¿Ustedes vinieron en el micro, no? Sí, sí. ¿Dónde queda la escuela? ¿Quién me cuenta? En Lugano. Barrio El Lugano. Sí. O sea que tuvieron un viajecito de media hora más o menos. Sí, sí. Bien, llegaron a horario, todo bien? Sí, sí. sí, bueno. Bueno, a ver, a ver, llega el momento de que se presente el nombre y apellido de cada uno. Milagro Luzán García. Yo Jazmín Ponce. Mañana ya me tienen esa. Permita. ¿no? Agustina Martino. Rodrigo García. Bien, son dos estudiantes de séptimo grado D. ¿Turno? Tarde. Tarde. tarde. Bien, eh, ¿es un solo turno o es doble escolaridad? No, solo un turno. Solo tarde. Bien. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? ¿Quién me cuenta un poco qué estuvieron trabajando como para poder, eh, nada, empezar a, con el programa y que hablen ustedes y yo me callé la boca? <risa> ¿Quién le cuenta lo social? Dale. Bueno, estuvimos hablando de... Eva Duarte, Ana Fran y... y Juana Zordui, eh, Lidia Calo y eh, Alfoncina Storny. Bien. A ver, son todas mujeres estas. Sí. sí. sí o sea que eligieron mujeres de qué siglo. Sí, siglo XX. Todas sí, del siglo, siglo, de siglo pasado, del sí. siglo 20 Bien. A ver. Mujeres con alguna peculiaridad. Sí. ¿Por qué las eligieron? ¿Cómo fueron eh, cómo se hizo esa elección? ¿Cómo...? ¿Cómo aparece esta idea de trabajar mujeres argentinas, mujeres del mundo? ¿Cómo es? Por los derechos y aparte fuimos a, un, a museos. Bien. A dos museos. ¿A cuáles museos fueron? Al de Ana Fran y el de Eva Duarte. Bien. Mujeres contemporáneas del siglo pasado, digamos, ¿sí? del siglo sí. 20 sí donde aparece también la cuestión social de una forma muy fuerte en esas sí. mujeres, ¿no? Bien. A ver, el, lo primero que nombraron ahí fue a Eva Duarte. Sí. Sí para el que no la conoce, hay seguramente compañeros más chicos, ¿quién era? Eva? ¿Quién era Eva? ¿Quién fue? Eh, Eva era, era una, una política que se animó a hacer todo lo que en esa época nos hacía. Uh -huh. Y bueno, y, pa y parte de qué movimiento político y puso una ley en que es que las mujeres puedan votar. Bien, hizo como mucha fuerza para que el sufragio femenino sí. empiece a existir, ¿no? Parte del peronismo. Sí. Esposa de... de Juan Domingo Perón. Ah, ahí estamos. Ahí vamos. <risa> claro, <risa> <risa> digamos, ¿sí? Antes actriz. Sí. Eh, ¿Qué más podemos contar de, de esta Eva con el peronismo? Por una parte, logró el sufragio, sufragio femenino. Sí. ¿sí? Fundó una... ...un hogar para niños y madres solteras... ...que uh -huh. sí. ahora es el museo... ...acá en Argentina... ...que es el museo de Ewa Duarte... ...antes era una casa de, de solteras... con madres de hijos... ...que había sido eso... O sea, que, ...que estaban viviendo solas... ¿Qué museo es el que fue? Museo Ewa Duarte... ¿Se llama así el museo? Sí... sí. ¿Quieren contar sí. un poco dónde queda algo? ¿Se acuerdan medianamente? Como para contarle a aquel que visite Buenos Aires... Eh, está bueno ir a ese museo Tenemos un spot, ¿sí? vamos a escucharlo Ahí seguramente hay algunos datos y alguna invitación Para todos los oyentes ¿Te parece bonito visitar el museo? ¿Te parece monótono el recorrido? Si pensás eso, todavía no conociste el Museo Evita Un lugar para conocer y emocionarse Con la vida de Eva Duarte Dale vida a su vida A través de las imágenes, retratos Y objetos personales que allí se exponen Conocí también la historia del edificio histórico y sus diferentes funciones a través de los años. Descubrí las distintas etapas de su historia a partir de sus magníficos vestidos y los trajes símbolos de elegancia, estilo y buen gusto de la época. Si querés visitar el Museo de Eva Duarte, la dirección es La Finor 2988 en la ciudad de Autónoma de Buenos Aires. La podés visitar de martes a domingos y feriados de 11 a 21. El ingreso es hasta media hora antes del cierre todos ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria. Escuchábamos ahí una producción realizada por los estudiantes de la escuela número 8 Distrito Escolar 21 Judith de Metro de Marchi, sí, eh, una producción que seguramente llevó algún tiempo a realizar. Fueron al museo, pero nos querían invitar a todos aquellos que tenemos la posibilidad de ir en Buenos Aires o a los que vengan de visita alguna vez. Sabemos que tenemos muchos oyentes allí en diferentes latitudes del territorio nacional argentino y que cada tanto cuando se hace uno un viaje o tiene la posibilidad de visitar Buenos Aires está bueno saber qué hacer, ¿no? Eh, ¿cómo? ¿Les gustó ir al museo? Sí. ¿Estuvo bueno? ¿Por qué estuvo bueno? Porque, o sea, había cosas antiguas, o sea, lo que se usaba antes y lo que más... historia. Que, sí, y lo que más me atrajo a mí fue, o sea, todos los vestidos de antes, porque cada vestido tenía una historia. Uh -huh. Y eso me atrajo mucho. Aparte, de la, ¿había vestimenta de, de Eva? Sí. sí. sí. Era linda. La mayoría eran originales. <risa> había uno que no era original. ¿Cuál? El que era una copia. Sí, era una copia. Sí. El de perlas estaba... Sí. Era, era mm. un color negro Color negro era mm. Bueno, está bueno, está bueno Porque aparte hay una cuestión ahí para conocer Las costumbres, ¿no? De determinados momentos y de nuestros personajes Históricos, un personaje tan fuerte Como el de Evaluarte A ver, eh, escuchamos ahí Una producción realizada por ustedes, ¿no? Sí. ¿Dónde la grabaron? En, en la escuela en la escuela ¿Con quién hicieron ese trabajo? ¿Con en, con la señor Cintia y con Eva. Edo. y con... Y, y, con y con Nico. Una parte, con Nico. Mirá, ¿las voces son ustedes? ¿Son otros compañeros? ¿Otros cursos? ¿Cómo, cómo se organizaron ahí? De... eran... había grabado mal. Había alguna, hay algunas grabaciones que salieron mal y entonces la hicieron en el turno mañana. Ah, mirá. Bueno, buenísimo entonces, porque se colaboraron. Sí, <risa> A ver eh, que las cosas salgan del mal no está mal sí. es parte de lo que nos pasa cuando hacemos si ¿sí? lo importante es intentarlo y poder realizarlo y muchas veces corregir está buenísimo eh, graban en estudio o graban en qué lugar de la escuela en, en un salón en un salón tiene un salón separado digamos sí. sí como para que haya algo de silencio sí. <ríe> Bien, qué más tenemos para decir de Evaeva duarte nos quedó algún tema o algo ya podemos cerrar con ella. Sí, alguna cosa que quieran recordarle a los oyentes, que quieran comunicarle Y el que quiere ir a visitar el museo puede ir Porque, o sea, los horarios del museo son de martes a domingos y feriados de 11 a 9 de la mañana Digo, de la noche Ingreso hasta 30 minutos antes del cierre Cerrado todos los lunes, el 1 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre Consultar por visita eh, ¿Qué se llama? Y a grupos escolares uh -huh. A ver, está la posibilidad También de ir así Con grupos grandes, ¿no? Otra de las cosas que está bueno saber de la Ciudad de Buenos Aires Es que los museos son muy baratos Porque son gratis sí. <ríe> ¿Cómo? Y que, bueno, estamos muy cercanos a la noche de los museos Es el mes de noviembre, ¿no? ¿El 4 de noviembre? Sí, el 4 de noviembre tenemos la noche De los museos, que se abren todos los museos Y es un día muy bueno para... Venirse acá a Buenos Aires y, y visitar, no sé si conocen la noche de los museos chicos Pero es un día donde todas las salas que funcionan como museo se abren sí Y cualquiera puede elegir a cualquiera de ellos y decir Bueno hoy me voy a ver el Planetario o me voy al Museo de Ciencias Naturales O al de Eva Duarte y me meto en ese mundo ¿no? ¿Han hecho la experiencia alguna vez? ¿Están animados? No, todavía no Hay que hacerlo, ¿eh? hay que invitar a la familia Ése le llamamos papá, tío, padre, doctor Buen encargado que ahí se sume. ¿Qué otra cosa tenemos para decir? A ver, hay chicos que casi no, no me comentaron nada todavía. <ríe> que casi no les escuchamos las voces. ¿Tenían cosas para decir? <ríe> Así que en el micrófono, tranquilo. Sí, a ver, estábamos hablando ahí un poco acerca de esta visita al museo y de este personaje, que por qué es importante este personaje para los oyentes. ¿Por qué les parece que Eva Duarte es un personaje tan importante? Por lo que hizo de una ley de que las mujeres tengan derecho a poder votar, a tomar sus decisiones. La otra, digo, dentro de lo que es el movimiento peronista, no deja de ser si sí, un ícono, pero también es eh, un elemento que reúne muchas voluntades. Cuando la gente eh, busca también alguien en quien inspirarse, es una figura fuertemente inspiradora, no solo para mujeres, ¿no?, Alguien que estaba atento también a las necesidades de los pobres, eh, cosa que nos falta cada tanto a los dirigentes. ¿Sí? ¿Qué más tenemos para decir? Y si no, vamos a escuchar un tema musical porque tenemos con más programas y sé que te tenemos más gente a cargo. Eh... También adoptó una posición activa en la lucha por los derechos sociales y laborales y constituyó un vínculo directo entre Perón y los sindicat y sindicatos. y Bueno, a eso me refería, ¿no? Hay como una, una Eva que no era solo femenina y no era solo defensora de mujeres, sino defensora de todos los trabajadores. En ese sentido, fue una figura muy importante para los que venimos hasta el día de hoy, digamos, y que tenemos que defender también ese lugar de los trabajadores. Chicos, muchísimas gracias por el trabajo. Seguramente vamos a tener que ahora hacer un pequeño corte. Recuerden el nombre y apellido de cada uno, así vamos sabiendo quiénes hicieron este bloque. Milagros García. Jasmín Ponce. Mariano Girona Zabal. Lucinita. Agustina martina Abraham Son todos estudiantes de séptimo grado D de la escuela número 8, distrito escolar 21, ¿sí? Séptimo grado 6. 6 o C, yo lo tengo acá, no todo como D, por eso Ahora lo corregimos, séptimo grado C Bien eh... Estamos nosotros en el aire, mi nombre es Cristian Gauna Julián Mayo nos, nos está haciendo la operación técnica Tenemos acá a Paola Salvochea Que nos está haciendo la coordinación de piso Acaba de llegar nuestro Cortés Que también está en la producción eh, Esto es Rec haciendo Hora Libre Hora Libre en su versión de Farco Desde Boedo y para toda la red Farco Los Fueros Argentinos de redes Comunitarias Como siempre les decimos que se pueden comunicar con nosotros Y lo pueden hacer Yendo a esa página, bajando este programa Y todos los anteriores Ustedes ponen en internet www.farco.org.ar Allí buscan producciones, dentro de producciones hora libre Y van a tener todos los programas desde este hasta los anteriores Y lo pueden bajar, compartir, son libres sí Para aquel que se quiera escuchar, también es bueno saberlo Allí en www.farco.org.ar Nosotros hacemos una pequeña tanda, escuchamos algo de música que vamos a escuchar? ¿Quién me dice? Eh, vamos a escuchar eh, No llores por mi Argentina Bien, Laura Esquivel le pone la voz y después volvemos con más Hora Libre. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí soy del pueblo jamás no podré olvidar, debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más, las reglas de la ceremonia. Necesito ¿Qué podré decir Para convencerlos De mi verdad? Si aún pueden dudar Miren mis ojos Como lloran Llanos en www.farco.org.ar Continuamos en el aire, esto es Hora Libre, Hora Libre en su versión... Eh, así como multitudinaria diría yo Así que vamos a Rápidamente A, a pedirles que Que bueno, se presenten Nombre y apellido de cada una y cada uno de ustedes eh, Empiecen ustedes por favor Nombre y apellido por favor Nombre y apellido Priscila Ascona Yasmín Butera Abril Bonacorsi Valentina Escobar Bien, Valentina estás muy lejos ¿Apellido me dijiste? Escobar Escobar, Valentín Escobar Bueno, ahí les pido que se acerquen muchísimo al micrófono Primero las niñas Y les, se lo pasan a los muchachos que están allí atrás Nombre y apellido de las niñas María Ángela Silva Liz Lárico Bueno, bienvenidos, pásense el micrófono Entonces nombre y apellido de cada uno de ustedes Así la gente los escucha también Víctor Párez Ezequiel Carusela Agustina Aranda Bien a ver, un par de cuestiones técnicas, ven que este micrófono tiene una especie de, de cara acá, ahí es donde hay que hablar, no arriba, sino de frente, ¿sí? Yo sé que es raro, son micrófonos de radio, ¿sí? Eh, bueno, a ver, estábamos hablando antes de algunas mujeres, no solo mujeres argentinas, sino mujeres importantes, importantes para la historia argentina. Eh, ahí escuchábamos a Laura Esquivel Con la versión de No Llores Argentina Ahora resulta que Bueno, tenemos como un contexto Distinto, fueron a otro museo eh, Con un personaje Que también es femenino ¿A, quién, ¿A qué museo fueron? ¿Cuál es el otro museo al que fueron a, a visitar? Ana Frank El museo de Ana Frank ¿Quién fue la Frank? ¿Por qué es importante? ¿Quién lo puede contar? ¿Qué personaje... ¿Quién es ese personaje? Fue una niña judía que sufrió el holocausto Porque bien. era judía Por ser judía y por ser mujer nos parece importante Porque por ser judía sufrió el holocausto Y por ser mujer resulta ser una figura bien interesante ¿sí? eh, ¿Cómo le fue en el museo? Habla el que tiene ganas y no se dan órdenes para hablar Ni señas Díganme nomás ¿Por qué les gustó ir al museo? Eh, nos gustó porque aprendimos de O sea, cosas que hizo, con quien vivió Con con quien compartió su cuarto ¿Podemos contar parte de eso? Algo que te acuerdes ¿Qué te llamó la atención de esa situación? ¿Cómo vivía? ¿Cómo estaba en ese holocausto? Claro, era un lugar chiquito más o menos O sea, chiquitito, ¿no? Y vivía con... En, compartía cuarto Con, con el doctor en, Era dentista Ajá. Dentista con el que el último que entró y, y después al lado estaba El cuarto del padre y la, y la hermana Que tuvieron que compartir eso después la otra familia también ¿Y cuál es la, la característica Que la hizo famosa Ana Frank? es lo que hizo ella Que haga que nosotros estemos hablando Hoy de Ana Frank? Escribió un diario Escribió un diario Un diario que en algún momento Nos sirve también para reconocer la historia ¿No? Sí, sí. cómo la pasaban en el holocausto uh -huh. En Se Escondí sí. ¿Qué otras cosas tenemos que ahí Podamos recordar o decir o leer O leer uh? Tiran algún dato o algo que quieran comentar de ese diario? ¿Lo leyeron? No, todavía no. ¿Cómo cómo no te escuché? O sea, sabemos más o menos de qué se trata, porque él cuenta ahí también que ella cuenta también que se lleva mal con la madre, con la hermana. se se dio así y con el con el que vivía también, con compartía cuarto el dentista, eh, era tipo le decía todos los todos los problemas, lo que tenía ella, todo lo que hacía ella. Le contaba a la madre y se lleva mal con la madre. ¿no? mira de hecho, nada La vida que después se hace cotidiana Estando en cautiverio No deja de ser una vida difícil, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa tenemos ahí Como para poder compartir? ¿Cómo, ¿Qué pasaba en el nazismo? ¿Quién, qué, ¿Quién le puede explicar a la gente Ese contexto que llamamos nazismo? ¿Quién tiene algo como para que la gente entienda de qué, A qué llamamos holocausto? Estaban en contra de los judíos uh -huh. Los homosexuales y los gitanos los, y los discapacitados bien a ver, ¿hay alguna curiosidad al respecto? ¿alguien tiene que preparar alguna curiosidad? <risa> a ver, diario Kitty, Ana y el tifus, ¿tenemos algo de esto? el tifus es eh, una enfermedad que se contagia de los, de los piojos, que hay en el que es un tipo una garrapata Claro, es un bicho sí, de... Que te va consumiendo te, va. te morí de hambre De eso murió Ana Frank sí. Bueno, vamos a escuchar ahora entonces Uno de los informes chiquititos que tenemos eh, Prestamos atención y lo comentamos ¿Les parece? En 1933 Un partido antisemita llega al poder en Alemania Un partido que odia a los judíos. El partido se llama Enstatt, y esos miembros les llaman nazis. Alemania es un país pobre. Hitler ha prometido sacar nuevamente a Zorcia a la nación. Él piensa que los alemanes deben estar orgullosos de su patria. Según él, necesitan un líder fuerte y deben unirse que están amenazados por enemigos. Según los nazis, esos enemigos son sobre todo los judíos. De muchas maneras divulgan que los judíos son peligrosos. Durante muchos siglos, los judíos han cargado con la culpa de problemas ajenos. Esto hace que muchos alemanes crean más fácilmente a Hitler. Los nazis ponen inmediatamente mano a la obra. Arrestan a quienes piensan de otra manera y les encierran en campos. Queman libros de escritores judíos y de amigos políticos. Anuncian medidas anti-judías. Les piden de sus empleos a maestros y funcionarios judíos. En las escuelas los niños judíos deben sentarse aparte. Discriminan también a ninusvávidos, gitanos y homosexuales. Los nazis impiden que la gente compre entiendas de judíos. Los nazis están en todas partes. El asunto se pone peligroso para Alemania y deciden marcharse Otto Frank se ha trabajo y ve la oportunidad de montar una empresa innovadora Así llega la familia Frank Hamster Estamos en el aire de hora libre Escuchábamos ahí un audio, un audio que de dónde sale A ver quién me quiere contar Del de Museo Ana Frank O sea que lo escucharon allí en el, en el viaje Digamos Sí, porque nos mostraron un video cuando apenas entramos... Para mira el mí. micrófono, no me mira a mí, no me mira a mí. <ríe> Dale, bien de cerca el micrófono. nos apenas entramos al museo nos mostraron un video como para entender lo que nos iban a mostrar adentro de ahí. Bien, bueno, una de las cosas era poder explicar un poco más en profundidad también de qué se trata esto de lo que llamamos el holocausto y que tiene que ver con todo un momento histórico, con el nazismo, con una Alemania particular y con un mundo muy particular. Sí, parte de lo que se explicaba en ese en ese audio tiene que ver con eso. Bueno, a ver, sobrevivientes de la casa de atrás y de la bicicleta de Peter. ¿Quién me puede decir de qué se trata eso? A ver... Sobrevivientes de la casa de atrás quiere decir de que se escondían eh, atrás de abajo de una fábrica y atrás de su casa. Uh -huh. Que entraban por un... Como por una biblioteca Que esa tapaba la puerta de donde entraban Bien. Y ahí se escondían Y vivían en un lugar chiquitito Y nadie sabía que estaban ahí digamos. Sí, los que Algunos eh, Compañeros de, de Otto, el papá de Dano Frank eh, Sabían Y le llevaban comida y todo O sea que estaban ahí como Había como una especie de acuerdo Entre algunos vecinos De callarse la boca Y Porque si no, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si los descubría el ejército, por ejemplo? Los mandaba a los campos de concentración. Bien, una de las cosas era esa, zafar el campo de concentración y no morir. ¿Sí? Vamos a escuchar otro audio que tenemos ahí, eh, que habla un poco de también este contexto y de estas cosas, nos dan en detalle. ¿Les parece? Sí. Fue una persona que que protegió a la familia Frank mientras estuvieron escondidos. Encontraron y guardaron el diario y otros papeles de Ana. Además, le trajeron cuadernos y hojas y hojas porque se le acabó el diario. Sabía que si Ana Frank no se hubiera enfermado de tifus, ella no hubiese muerto. Fue en Alemania el 12 de marzo de 1945, con tan solo 15 años. Nació el 12 de junio de 1929... Y si no se hubiera muerto, hoy sería una anciana de 88 años. Bien, que Así que ahí ponemos... tenemos eh, en el aire... Estábamos eh, viendo que... Hoy tendría 88 años, contaban los chicos, ¿no? Eh, ¿Quién grabó? ¿Quién le puso la voz a ese audio? ¿Quién, quién fue el que, el que leía y el que estaba contando ahí un poco las cosas? Fui yo. ¿Tu nombre? Ezequiel Carcela. Bien, ¿cuándo lo grabaron esto? Esto lo grabamos en la escuela hace como... Ana, ¿se semana? Semana? Dos, por ahí mira la escuela tiene estudio de grabación Para esto, ¿dónde lo hicieron? No, lo grabamos ¿tú? en un aula que estaba vacía En ese momento mira bueno, bien Bueno, tenemos un audio más Dice Albert Dusser Y la historia de la salamandra ¿Quién me puede explicar qué es la historia de la salamandra? ¿Alguien sabe? Mm. No, bueno, lo escuchamos y después lo comentamos Entonces, porque... La ¿Sabías que de las ocho personas que se escondieron junto a ella solo sobrevivió su padre Otto Frank liberado por los soldados soviéticos en enero de 1945? ¿Sabías que la bicicleta de Peter, el amigo de Ana que estaba escondido en la parte de atrás de la casa estaba colgada en la escalera que daba al ático? La bicicleta simboliza la libertad, los señores de libertad. Bien, ahí escuchábamos un par de curiosidades que tienen que ver con esto, ¿no? Con cosas que uno quizás no sabe y que está bueno como para ir reconstruyendo esa historia. Así que Ana Frank muere, ¿sí? Y muere enferma por, por, por esto, ¿no? por el, ¿Cómo se llamaba la enfermedad? Tifus. tifus. Por tifus. Y el padre sí se salva. Sí. Eh, de hecho, después hay... Eh, ¿cómo llega a nosotros ese diario ahora? El diario de Ana Frank. ¿Usted lo lo bajaron de internet? ¿Cómo cómo llega? Eh, gracias al padre al padre de Ana Frank que dio el eh dio libre, lo fue imprimiendo porque leyó todo el todo el, todo lo que decía Ana. Entonces, hay una parte en el diario donde dice que quería que su libro sea publicado y entonces ya es una gran escritora. Entonces, el padre le cumple el sueño y le, le pone como un libro. Publica el libro. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Se quedan acá en el estudio, ¿les parece? Nos vemos sí, un ratito. Sí, seguimos con más programa y vamos a seguir hablando de Ana Frank y otros personajes que vale la pena ahí nombrar. Ahora tenemos que hacer una pequeña tanda, nos presentamos y demás cosas y nosotros nos continuamos con más Hora Libre. Hasta la vuelta. Hora Libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. ldfm boveo para los que quieran comunicarse con nosotros saben que lo pueden hacer telefónicamente el cuatro nueve treinta dos no cuarenta También recuerden que acá tienen eh, la dirección de fmevedo que es info@fmevedo.com.ar, así pueden mandar también soft mails, eh las más institucionales y como siempre decimos, nosotros formamos parte de la red Falco, el folklore argentino de radios comunitarias. Eh, lo buscan en internet escribiendo www.falco.org punto AR allí busca producciones dentro de las producciones hora libre y en hora libre van a tener todas las versiones de, de este programa y de los años anteriores hay muchísimos años allí cargados son libres así que los pueden bajar los pueden comentar los pueden compartir y Eh, hay una red enorme de radios que, por suerte, nos repite semana a semana, desde la gente que está en Neuquén, la gente que está en Puerto Madryn, en Santa Fe en Corrientes, en Jujuy, en Mendoza a todos ellos un muy fuerte abrazo, gracias a todo el equipo de fm bueno que nos ayuda a salir al aire, sí, a Julián Mayo que está ahí haciendo la operación técnica eh, a la gente de REC, de Escuela de Comunicación Néstor que está aquí para eh, haciéndonos un poco la coordinación de piso, eh, también estuvo antes Paola Salvo Echea que nos ayudó un poco en la preproducción y a Eva González García que fue quien trabajó con ustedes ¿no? a la que ustedes conocen de Reque sí, eh. recién nos mandó un mensajito Eva te quiero decir algo? que sí, si, sí, está escuchando que le mandamos un saludo bien, si está escuchando con... ahí va el saludo para Eva entonces eh, bueno chicos, estuvimos hablando antes de eh, Eva ¿sí? Evita, Eva Duarte eh, también eh, de Ana Frank Y nos quedamos en algunas cosas de Ana Frank Ya estuvimos eh, Conociendo un poco acerca de esa enfermedad Que es el que la mató Bueno, por ahí nombraron al padre, ¿cómo se llamaba el papá? Otto, Otto, Frank. Frank. Otto Frank Y Otto Frank, ¿quién es? Eh, ¿Cuál es tu nombre? Víctor, Víctor nos contaba que Otto fue quien rescató un poco Ese diario, ¿sí? Fue así, ¿no? Sí Y entonces eh, Lo hizo circular, digamos, porque ella tenía Ganas de ser Escritora, una famosa escritora Bueno, lo ha logrado Sí Bueno, vamos a hacer algo Vamos a seguir ahora con el programa Pero primero recuerden el nombre y apellido de los que forman este bloque Sí, porque se nos juntaron dos bloques Así que el nombre y apellido de todos son muchos Valentino Milena Escobar Yasmín Butera Priscilas Cona Abril Buenacorsi Víctor Pared Ezequiel Carusela Agustín Aranda Liz Lárico María Ángela Selva. ¿Axel? Sí, pues. axel, axel, no. axel Espinosa. ¿Axel? Ángel Espinosa. Ángel Espinosa, ven, escuchamos muy bajito por eso. Bien, bueno chicos, tenemos un poquito más de material que me parece que está bueno, ¿sí? Por ahí, cuando fueron al museo había una guía, ¿sí? sí, sí. ¿Cómo fue esa guía? Nos fue contando toda todas las imágenes y un video. Bueno, tenemos parte de la conversación con esa guía, ¿no? Vamos a escucharla, ¿les parece? Eh, por ahí nos comparte un poco alguna anécdota, que dice la anécdota del Castaño. ¿Quién es el Castaño? El Castaño era un árbol que estaba Está muy lejos del micrófono. Ahí. El Castaño era un árbol que estaba eh quedaba a una ventana que en la cual Ana Frank miraba siempre. Bien, vamos a ver, entonces esa anécdota y algún que otro dato más, ¿les parece? Después lo comentamos. Uh -huh. Bueno, ella en el diario cuenta o habla mucho del castaño, porque para eso era importante, ¿sí? imagínense que en el escondite ni siquiera había luz del sol, y no entraba la luz del sol. Entonces esto, que lo veían por el altillo, era el único contacto que ellos tenían con la naturaleza, por eso era tan importante. Y Ana muchas veces subía este altillo a escribir, mirando este árbol. ¿sí? Por eso, eh, para tanto lo va a nombrar. ¿Se acuerdan del árbol que estaba en el centro de la manzana? Sí. Bueno, hace unos años hubo una tormenta que destruyó ese árbol. Estaba ya medio viejito, pero lo terminó de destruir. Y desde la casa Ana Frank en Holanda decidieron repartir retoños, es decir, pedacitos de ese árbol en algunos lugares del mundo que hicieran algo en contra de la discriminación, que siguieran con este legado de Ana, digamos. Y uno de esos vino acá a la casa en Argentina. Ahora cuando bajemos les digo cuál es. Está ya en el patio y creció y es digamos el símbolo de este museo por decirlo de alguna manera. Bien, continuamos en el aire, escuchábamos ahí una producción que eh, nos cuenta y nos va dando un poco también como alguna pincelada de contexto, ¿no? Bueno, tenemos que escuchar otro audio, el audio número 6, que ¿de qué se trata, chicos? De la salamandra. Es la salamandra. ¿Qué es una salamandra? Quiero que cuenta agarre el micrófono. Agarra. La salamandra es eh Donde quemar la basura mientras andaban la fábrica Lo tenían que hacer durante la semana Si lo hacían el domingo sería muy sospechoso O sea, donde salía el humo Había que disimular el humo Digamos, de, la, de todo lo que se usaba De la basura, ¿no? Se sí. sí, al mismo tiempo acercate, acercate al micrófono o acercate luego al micrófono no pasa nada Al mismo tiempo que qué? Que la fábrica trabajaba O sea, que ellos iban quemando La basura al mismo tiempo que, el, que la fábrica Trabajaba y salía el humo Para que no sea sospechoso que tiene que ver eso también con una forma de vida que nosotros ya no hacemos eso nosotros lo nos que vamos basura plan no, no. no es como que ha cambiado también la organización social si sí. eh, estamos en, un, en otro siglo ¿no? ¿Dónde pasaba esto se acuerdan en eh... alemania alemania en amsterdam. en amsterdam en amsterdam bien una sociedad muy distinta a la nuestra a sí. antes y hoy sí, <risa> sí. Eh, está, estamos más no es alemania ¿Qué, no. ¿Qué país es? Holanda Holanda Famoso por sus quesos, muchachos sí. <risa> Entre otras cosas eh, Amsterdam sobre todo es famoso por otras cosas Muy agradables por otra parte Vamos a escuchar el track número 6 ¿Sabías que Ana Frank compartía el cuarto con Fritz Pfeffer? Mm. Que se llevaba mal con Ana Frank Y era un, un dentista judío en su diario le puso el nombre De Albert Brusser ¿Sabías que? En el anexo incineraron la basura En una salamandra Durante el funcionamiento Bien, bien, bien bien Bueno, ahí escuchábamos entonces Uno de los últimos audios que ya nos contaba Entonces acerca de esta historia de la salamandra ¿Sí? Que tiene que ver con un modo de vida Un modo de organizarse y con los problemas que había que resolver Para disimular, ¿no? Porque era, en un momento parece que era mucha gente ahí adentro no, sí. Aparte no tenían que hacer mucho ruido. Había que vivir en silencio. Sí, tenían que estar descalzos. Y cu eh, cuando tenían iban al baño a hacer sus necesidades, no podían tirar el agua. Por si Solamente los domingos, que no había nadie en la fábrica. Tremendo, ¿no? Porque digo, hay un momento en el que uno empieza a ver que, las dificultades que tiene esto de estar escondido para que no te atrapen por ser judío. Sí. sí. Ahí hay, hay algo como de, de lo tremendo que puede ser la humanidad eh, ¿Conocían esta historia Antes de leer este texto De ir al museo? No, no. no, sí Sí, algunos sí, otros no Los que no la conocían, ¿qué es lo que más les llamó la atención De, esto, de estos datos, de esta historia De esta persona, de su familia eh, Cuando se escondieron ahí Y también en su diario la, la historia no hace diario ustedes? ¿tienen un diario? yo no no no, yo no, no. tampoco escriben menos esto no es manda Whatsapp sí, sí. <risa> bueno, bueno. y bueno, es así tenemos un poema ¿sí? sí, sí. Eh, ¿quién le puso la voz al poema? ¿dónde salen? Sí. las niñas sí, sí. Bueno, yo le... ¿vamos a escucharlo? Sí. sí es el poema del árbol a través de la ventana ¿no? sí Bueno, presten atención, es un poema Merece que se haya escuchado Y después me dicen que lo grabó, cómo, nombre y apellido El árbol, a de la El árbol a través de la ventana El árbol a través de la ventana Yo tengo un árbol de brazos fuertes Enormes Cuando estoy triste me abraza por la ventana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 Y para no morir, repartieron tus partes en diferentes países, donde tú imaginabas que crecerías. Hoy son muchas que te vemos desde otras ventanas. Bien, bueno, por ahí... ¿Quiénes le pusieron la voz a este poema? Eh, les... Primero la pusimos mm, mm, las chicas y después, no sé qué fallo hubo, que lo grabaron los de la mañana. O sea que tenemos ahí la colaboración de otro curso... Sí. Sí. ¿Séptimo qué sería? Séptimo C sé. No, el de ah. la mañana no sé A o B Nos hablamos bien Bueno, ¿les parece que relajamos un poco? ¿Hacemos un descanso? ¿Sí? ¿Les parece que escuchamos algo de música, por ejemplo? Sí, sí. ¿Sí? Eh, Piensen que tenemos ahí ¿Cómo se llamaba el maestro que los acompañó? Nicolás Nicolás está allá del otro lado Con lo que queda, los compañeros que están ahí Ya salieron al aire Nosotros estamos aquí adentro con Néstor Iba nos acaba de mandar un mensaje Iba González García Con quien estuvieron trabajando Es momento un buen tema musical, ¿les parece? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Quién me dice? Rosana Tadei Canción de Ana franca No tenemos el tema musical Bueno, vamos a escuchar algún tema musical ¿Le parece? Lo que podamos escuchar Bueno, cuando los... Esto es así, yo les cuento Cuando tenemos un pendrive Y algunos archivos se dañan Sale Julián Mayo Buscar algo como desesperado Y cuando lo tenga listo me dice Tengo música Tenemos música, Julián Escuchamos música Sí, ahí con los dinosaurios Chicos, eh, a, a vuestro primer equipo <risa> Prácticamente sí. sí, hemos tenido rotación eh, Bien, bien por el aire Bien por las cosas que han traído También, eh, sé sí que bueno, eh, hoy Eva no pudo estar Así que les mandó un saludo, no sé si ustedes lo escucharon Los chicos que estaban adentro en ese momento, sí eh, Recuerden el nombre y apellido de cada uno de ustedes Jasmine Ponce Prisilarico Agostina Martino Jasmine Butera Milagros García Prisilascona Bien, bueno, a ver, ya hemos pasado por dos enormes personajes de la historia ¿no? Uno Eva Duarte, Evita, y el otro Ana Frank Y resulta que van a seguir trabajando ustedes Y ya empezaron por ahí alguna investigación, algún algún comenzar a trabajar con otros personajes ¿Quiénes son esos personajes con los que están trabajando? Alfonsina Storni Juana Zordoy Y Frida Kahlo Frida Kahlo a ver, bueno, a ver, ¿quién me quiere contar medianamente de qué se trata? ¿Quiénes son? ¿De dónde de dónde son? Si son japonesas, chinas, coreanas... <risa> ¿Quién tiene para contarme un poco, al menos alguna cosa, una pincelada de cada una? Porque son personajes bien interesantes, ¿no? Eh, lo que sepa cada uno lo que se acuerde, sin miedo. Vamos, ¿quién me cuenta un poco? Eh, Alfonsino Storni, eh, nació, en, nació en México y... Era como distintas a las mujeres Porque no, no seguía el rol de la mujer Porque todos le hacían caso a los hombres Y ya no O sea, sacaba sus, sus propias conclusiones uh -huh. Sus propios pensamientos Y... Y no seguía las leyes, y, no seguía las leyes como la y después se fue a vivir a Buenos Aires, acá Argentina Embarazada uh -huh. de su hijo Que se llamaba... Alejandro Storni, Alejandro Storni Y lo tuvo sola ...porque no quería como aferrarse a ningún hombre... ...ya o sea, quería ser libre... ...o sea que no se casó... ...no... ...para esa época... Sí. ...uf... ...no te puedo explicar lo que era... ...y aparte... ...bueno... ...¿qué sabe Delfoncina? ...que se murió de cáncer... ...y no, en realidad no se murió de cáncer... ...porque tenía cáncer... Ah. ...y se fue... Ah, ...se suicidó... ...se suicidó al, en el Mar Mar del Plata. ...se suicidó... Mo sí, ...en y, la ciudad de, de Mar Plata... ...en la ciudad de Mar del Plata. ...de hecho... Eh, de un modo que es muy difícil de suicidarse Porque la decisión esta De meterse caminando al agua Y perderse en el agua eh, Digo, cualquiera de ustedes No lo intenten, digo, pero eh, Si uno hace algo por el estilo eh, El agua te empuja hacia afuera Es de mucho dolor Es una mujer muy determinada O sea, estaba Efectivamente había tomado la decisión de matarse terminar con su vida no eh, es muy conocida aparte por alguna una obra musical si ¿sí? hay, hay una samba muy conocida que se llama focina y el mar eh, y que tiene que ver con esto ¿Qué más tenemos para comentar por eh, tenemos de juana zurrduy eh, tenemos eh, por lo que yo estudié eh, o sea ella eh, luchó en batallas uh -huh. En la época antigua En el siglo 20 Y en esa época, en Chile No se hacía esa batalla O sea, las chicas no peleaban Eran todos varones Y entonces ella eh, pidió para estar en el ejército Y le dijeron que no, que no, que no Y entonces la única opción que tuvo Fue disfrazarse de hombre Bien, de hecho Sucede, digamos, que Estos roles entre el hombre y la mujer El hombre fuerte, la mujer débil la mujer que cocina eh, El hombre que puede dedicarse a las letras eh, Era como una división social Muy tajante, ¿no? Eh, siglo 18 siglo 19 siglo 20 Guardan mucho de, de eso Y nosotros recién ahora empezamos a tener Algunas de estas diferenciaciones Como mucho más masticadas Igual todavía tenemos algunos problemitas ahí Con esto de las libertades, ¿no? Eh, ustedes son justo toda una mesa de mujeres Sí <risa> Eh, ¿Cómo ven a esta Juana Azurduy A esta Alfonsina Storni eh, ¿Qué les parece admirable? ¿Qué les molesta? ¿Qué les gusta? Como que es muy decidida Es capaz Y valiente Luchadora eh, En el caso de Juana Azurduy aparte de luchadora Luchadora de armas tomar digamos, <risa> ¿sí? eh, Y eso, ¿no? Decidida también con mucha fuerza a, a defender lo que creía justo Y a tomar el lugar del hombre que, digo, muchos hombres no, no tienen esa fuerza claro. eh, No es que por ser hombre-varón vas a ser fuerte Y no es que por ser hombre-mujer vas a ser débil eh, Hay como, ¿sí? Cuando digo hombre en el sentido de hombre-ser humano La humanidad <risa> <Y ya> ¿Entiendes? Me, <risa> eh, me miraron ahí como raro Y como, ¿cómo dijo? <risa> claro, vieron que cuando uno habla de el hombre de la historia no está hablando del hombre varón, está hablando del humano, del ser humano en ese sentido. Y la verdad es que tenemos muchísimos más matices, ¿no? ¿De Frida Kahlo saben algo? ¿Alguien recuerda algo de ese personaje? No, todavía no lo no leímos porque viene una colección de antiprincesas de antiprincesas que estuvimos leyendo uh -huh. y pero todavía no llevamos a esa parte. Bien. En estas semanas vamos a hacer. como la biografía pero resumidas en libros. Mira Bueno, igual ahí hay un concepto que me parece interesante Esto de antiprincesas ¿Qué sería una antiprincesa? Explíquenme lo de fácil ¿eh? Eh, Lo de antiprincesas es que Ellas no son como princesas O sea, no respetan las leyes como todas las princesas hacían O sea, ellas rompían las leyes Porque resaltaban ¿no? Las princesas serían las mujeres Las otras mujeres sí. No, no, como me decía en algún momento Mi sobrina, si voy a ser de la monarquía Quiero ser reina <risa> digamos, me van a obedecer No voy a obedecer yo Y no voy a estar de adorno digamos Que es el lugar que tiene muchas veces la princesa ¿no? Bueno Le agradezco mucho, me parece que hemos tenido Un programa bastante femenino Feminista, no sé cómo lo quieran llamar sí Pero en este sentido digo Me parece que también hay algo de reivindicar Estas luchas, estas posibilidades eh, Las posibilidades también de llevar El lugar de hombres y mujeres Hacia la libertad y la libertad con todo lo que ello implica, no con las responsabilidades, con los riesgos que hay que tomar. Eh, gracias por hacernos pensar en esto. Yo les voy a pedir que cada uno de ustedes me recuerde el nombre y apellido. ¿Sí? jazmín Ponce, Lislarico, Agustina Martino, Jasmine Butera, Priscila Ascona, Milagros García. Yo les digo que, bueno, estamos en el Aérea Libre. El maestro que acompañó y que estuvo ahí ayudándonos... Nicolás. Nicolás. Bueno, Nico, gracias también. Sí, está Julio Almayo ahí en la operación técnica. Néstor Cortés está ayudándonos en la coordinación de Piso Ahora. Mi nombre es Cristian Gauna. Nos despedimos hasta la semana que viene. Yo les dejo a todos, a los que están acá adentro y los que están afuera, un fuerte aplauso. Gracias por hacerla libre. Hasta la semana que viene, chicos. Abrazos. Chau. Ah. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron o las que fueron calladas